No me quieras asustar Y aunque suene ese cadenas No me vas a impresionar Regresa bajo tierra Aquí arriba no es tu lugar Y me quedan dos cervezas Y las quiero compartir per ser mi amigo lo podemos discutir. No me supantes, flaco, nos podemos divertir. Fins demà! escurre la cerveza y no crean que falta educación y es que desnuda la cabeza siempre le falta contención y como siempre se está riendo se le humedece el pantalón no me espantes flaco y mejor bebe un trago más Estoy de espanto Con la justicia siempre atrás Pues si vivieras en mi barrio No pensarías en regresar Pues si vivieras en mi barrio No pensarías En regresar Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí en forma virtual nuestra conversación de este viernes. ¿Y qué vamos a tratar ahora? Pues el tema favorito de muchos de nosotros, el mar. Yo me fui a hurgar entre libros y me encontré con esto que se llama Peces del aire altísimo. Su autor es Vicente Quirarte y habla de poesía y poetas en México. Me fui hasta la página 275 en donde encontré esto. Tengo 23 años y no conozco el mar, escribe Salvador Novo al inicio de Return Ticket en el umbral de su experiencia marina en Hawái. Podemos tener 100 años y continuar en la ignorancia de ese elemento del que todos hablamos, al que nunca conocemos. Los contemporáneos metieron al mar en la botella y la lanzaron en otro mar de los posibles numerables lectores, con la exigencia cultural que Owen predicó con el ejemplo, según la cual el poeta tenía que vérselas con un mar desde Homero hasta Joseph Conrad, esto es, del difícil heroísmo de Ulises a la ambigüedad trágica del corazón de las tinieblas, parecía señalar la pauta de la poesía marina del futuro. Con sus juegos culteranos y sus mitologías... Owen buscaba combatir la herencia del anciano del mar, la tradición, que pesaba sobre los hombros de su Simbad, la generación de contemporáneos. El alcohol mediante Owen vence al viejo del mar y nos deja navegar con más altura Y Fabio Moravito, en defensa de ese mar, que debe lavarnos y no enmohecernos, renovar las palabras y no oxidarlas, Pone su fe en el presente inagotable del mar que está por nacer, en el poema dedicado a Sandra Sutter que se quedó nadando. Si te revuelca la ola, procura que sea joven, esbelta, ardiente. Te dejará molido el cuerpo y el corazón más grande. Cuídate de las olas retóricas y viejas, de las olas con prisa, y la peor de todas, de la ola asesina la ola que regresa. El texto de Morábito puede servirnos en varios sentidos como punto de partida de este trabajo. Postula la necesidad de llevar el mar dentro de nosotros, de renovarlo, de hacerlo nuestro cada día, no de quedarse en el mar de los regresos ni en el de las mareas que se agotan en sí mismas. El mar es enseñanza, pero el trabajo del poeta no es bañarse en él y dejar el agua sucia, sino lavarlo en las pupilas y en la sangre. Un breve poema de Owen, anterior a la gesta marina de Sinbad el Varado, parecía resumir y clausurar una retórica marina. El recuerdo Con ser tan gigantesco el mar y amargo, qué delicadamente dejó escrito, con qué línea tan dulce y qué pensamiento tan fino, como con olas niñas de tus años, en este caracol breve, su grito. Si el caracol es en este poema símbolo del poeta, que guarda en su canto el testimonio de los mares, el recuerdo salino, ahora sabemos que el sonido de que escuchamos desde la intimidad del caracol no es el del mar, sino el flujo de nuestra propia circulación. La comprobación científica no clausura el poema, por el contrario, nos otorga identidad frente al océano. Vuelve comprobable aquel mar antiguo edipo que me recorre a ciegas, cantado por Villa Urrutia. Si la cofradía denominada contemporáneos se caracteriza por ser una conciencia crítica, como Jorge Cuesta, poética como Javier Villa Urrutia, o teológica como Owen, cada una de ellas se pone de manifiesto en el tratamiento del mar. Los poetas posteriores aprovechan esta herencia, pero también los determina una conciencia ecológica más convencida de la proximidad del desastre. Escribir sobre el mar supone entonces no sólo conocer la gran tradición de la poesía marina, de varios tiempos y lugares. Tradición que entre nosotros han reunido Jaime García Terrés en Cien Imágenes del Mar y José Luis Rivas en sus numerosas traducciones de poemas marinos, sino conocer los elementos que determinan sus orígenes y su futuro. ¿Acaso quien mejor resuma este afán de salvación, esta práctica de la poesía como crónica cotidiana, sea José Emilio Pacheco a lo largo de poemas de varios libros y de manera particular en la colección titulada Los Trabajos del Mar. En su visión del mar no hay tiempo para el asombro inmediato. Este se transforma en reflexión rotunda e incuestionable con su sentir colectivo, el mar eterno. Aparece recreado en esta certera visión epigramática. Digamos... Que no tiene comienzo el mar, empieza donde lo hayas por vez primera, y les sale al encuentro por todas partes. Pues terminamos nuestra conversación de hoy, y nos quedamos con ese sabor del mar. quien no quisiera estar en este momento así, jugando con las olas, viendo el atardecer? En fin, pero bueno, pues nos quedamos aquí juntos en nuestra idea virtual de conversación, de mar, de compartir, de todo esto que nos une cada viernes. Yo les dejo y me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre su atención y su tiempo. Soy Marta Gómez García desde la Ciudad de México, deseándoles como siempre un superfinde. Hasta la próxima. Todo la Vamos a escuchar estas aventuras del Conejo Mano. Mochate pandariguales La paloquear Con las aventuras de Conejo Man El conejo que todas quieren Por José Luis Santana La hoja paloquear hoy en El Decálogo En la conejoloma todo se había relajado no se sabe si es por las vacaciones de Semana Santa... ...las campañas políticas... ...o la urgencia de los pobladores de Conejos Ayulis... ...que ya les anda por largarse a algún lugar... ...hasta de andar en aeronave... ...o parapente sacándose selfies como... ...de cómo se besa Yulis sin ellos... ...siempre a la vanguardia en eso de presumir... ...el estilo de vida... ...aunque a nivel nacional... Le preocupa la violencia y eficacia de cuicos de Tulum que sin oposición de la víctima le aplican esa técnica en que la sometida mujer pierde la vida por asfixia. Al conejo que casi nadie quiere le indigna y bajo el guisache filosofal ya comparte la nota con un grupo de aguerridas feministas que de inmediato le mandan cariñosos saludos a toda la cuicada de Quintana Roo. ...y sus alrededores... ya hasta se dispone a hacer un meme... ...relacionado a ese tema... ...cuando llega... ...a Teonóstenes de la ganza... ...clásico renegado prófugo... ...de la Sierra del Guajuco... ...que vestido muy a la piporre... ...le cae a la loma polvorienta... ...en busca de un consejo... ...del líder social samaritano... ...de la justicia callejera... ...Conejo Man... Conejo Man, ¿dónde andas, vato? ¡No, ¡Hombre! Te ando buscando desde hace días para que me ayudes a entender A esa candidata de Morena A gobernador en Nuevo León Eso se hace la señora Que in le habla Al escuchar la pregunta De Ateonóstenes Se sintió como los traficantes De la vacuna anticovid Detenidos en Tabasco cuando se les cae les cae la voladora pero luego de la impresión por la pregunta hecha se repone y hace malabares como los ahora prófugos de la FGR que se les pela sin dejar recado y el asalariado de la Loma se avienta el jale para resolver la duda toma como pista el decálogo del demandado subsecretario de Salud Lápiz Gatillo ...que en diez recomendaciones... ...quiere detener la te tercera ola... ...del bicho del demonio... ...el conejo índigo... ...de la justicia... ...sabe que entrarle a eso... ...de las tablas de la ley... ...o decálogos... ...de buenas intenciones... ...es como querer parar una pandemia... ...con cinco tratamientos falsos... ...recomendados por políticos mexicanos... ...y sin darle mucha vuelta al asunto... ...se lanza la loma del Cristo de la pasión... ...para esperar los mensajes de esa luna roja... ...que en forma de ondas mareomagnéticas... ...que solo los conejos como él saben deshidrar... ...por lo que consigue bajar con su propio decálogo... ...que entrega al norteño de la ganza. Mira Aristóteles... ...cuando preguntas que si la candidata... ...eso se hace que Nexion le habla... ...para aclarar tus dudas... ...en estos tiempos te traigo 10 recomendaciones... ...uno... ...no le busques tetas a las gallinas... ...cuando han visto que una epidemia se pare... solo porque Jalisco... ...casualmente está en semáforo verde... ...y ya creen que se pueden ir de vacaciones como si nada... ...dos... ...el tiempo de retirarse a la reflexión... ...pues si avecinan las peores elecciones con tanto méndigo candidato... ...que andan de brincacharcos... ...la neta, los demonios andan sueltos... ...y tres, no le buigan... ...si pueden, dejen en, dejen en solo a todos los candidatos... ...pues a muchos ya les dio el COVID... ...y poco les importan ustedes... ...además, chequense... ...y en este encierro... ...ya ni le cierra el pantalón o la blusa... ...aguas mis vatos... ...cuatro... ...aunque los inviten en lugares al aire libre... ...los lobos con piel de oveja... ...acuérdense que sólo quieren su voto... ...pero si ya recibieron cemento... ...u otra ayudita... ...ya se la pelizcaron... ...cinco... ...ni crean que a ustedes con salario mínimo... ...los van a invitar a un curso de Nexium... ...y anden con ganas de ser esclavos o esclavas del hijo del PPS... ...a la perrada solo la quieren para la servidumbre... ...y seis... ...si perteneces a alguna religión exótica de última generación... ...checa cuando te invite tu líder... ...mira si no tienes camaritas escondidas... Ya ves cómo está la cosa con algunos curitas de los millonarios de del cincho y la voz del mudo, pues a su guía lo agarraron los gringos. Siete, si quieren ayudar, si quieren andar calientes en el diacrucis, háganlo en su casa y dejen en paz a los frailes y curas de su pueblo. La mayoría están en edad peligrosa. Y ni los han vacunado Pues ya no hay jóvenes que quieran agarrar el hábito Ocho Si de todos modos te vale y sales a la calle Ponte trucha No vayas con la boca abierta Y queriendo saludar a todos de beso y abrazo Antes haz tu tetramento No le hagas al güey Y nueve Según las evidencias La candidata de Neboleón Sabe más de esa onda del Ranieri que los principios del partido que la postula. Así que cuando las comadres se enojan, algunas peinetas salen volando. Y diez, si no tienes vacaciones y ya ni Copiel te quiere prestar, quédate en tu casa. Al fin que nunca vas a los actos religiosos y ahora hasta quieres visitar los siete templos. ¡No seas ridícula! Al escuchar el... ...destrampado decálogo del conejo... ...que casi nadie quiere... ...entendió cuál era la razón. Salud para todos... ...hasta para aquellos que se quedaron... ...con las ganas... ...de una empanadita... ...pues el gobierno municipal de Guanatos... ...les dio pa' abajo a los comerciantes. Es por el COVID... ...dicen. ¡Pff! Mochate, pandariguales pa La pa Con las aventuras de Conejo Man El conejo que todas quieren Por José Luis Santana Miguel Enrique Brum en Barbosa da voz a uno de los poemas de la poeta Tuscita Briones Gaitán. Y fui viento que nos es acariciando tus labios, borrasca de besos en tu espalda y mis sueños, suave rocío bajo el cielo de una lluvia cálida, arbolada que mece sus ramas y canta la nota de sus aves. Fui el que tiene mil nidos y resguarda con amor, cobijando con sus capas, brisa al alba de amanecer en tu almohada. Yo fui el que sin control inició uno y mil vuelos, y sobre océanos descansé al aleteo alegre de un mar de mariposas desplegando horizontes. Elevé mis ojos al cielo sin perder de vista mi mundo. Sosegado mi pecho erguido palpitó sufragando a tu tacto. Fui huracán entre tu sábana, donde se apaciguó nuestra ventisca. Un arcoíris plasmó sus colores para vestir mi alma. Yo fui viento, yo fui viento, Caricia inescrutable, arte en tus manos, un sinfín de dulces frases, lego eterno en tu memoria, historia inconclusa, dosificada y sin tiempo. Fui oscuridad y vacío, helado etéreo de tu pensar. Fui el que soy, el que vive rotando el tiempo. El que se pierde dentro de sí mismo, el que tiene angustia, miedo y valiente se enfrenta a su propio infierno. Yo fui, soy y seré un ser que eleva su piel al cielo, desplegando sus alas y un sinfín de sentimientos. Mientras le un sorbo a mi delicioso y llumeante café. cubrar en los afanes suicidas de Alexi Ivanovich el personaje de Dostoyevsky en el jugador que son saca a la abuela millonaria Antonida Vasilevna para que terminen despelucándola jajaja <risas> ay queridos hermanos queridos Queridos hermanos de la Cuarta Transformation, que me fui, me fui de vacaciones al delirante dramatismo de la literatura rusa bien lo decía el gran Dominguez Michel la gigantomaquia de la literatura rusa jajaja ah, que grande eres gran Fyodor Dostoyevsky hoy estás leyendo el jugador y, y estás viendo cómo van a despelucar a Antonina Basilevna y sueltas el libro y te llenas de nervios ah, ja, ja, ja. oigan y sueltas el libro y agarras el celular y te metes al twitter y ves la imagen grandiosa del Tuca Ferretti en muletas se fue a vacunar el Tuca Ferretti allá en Santa Catarina ese personaje grandioso que fue a disputar la, el, la copa mundial de, de el, el, el, el mundial de clubes Y me encantó, me encantó la estampa de la humildad del gran Tuca Ferretti, cuando da su conferencia al final y dice Ellos fueron superiores a nosotros y, por lo tanto, merecían ganar. ¡Ah! Bueno, fue lo mejor de todo. El partido valió un cacahuate, ¿no? Y ahí estaba el Tuca Ferretti. Oye, ¿qué llegaría? dice que trae un Lamborghini, que trae un, un BMW, esos carros que vuelan. No, no, no. A ver si aprendes, zapetrinos y zapetrinas. Todos aquellos que traen un pepillo origen en la cuarta... Oh, ahí estaba yo degustando las letras del gran Fyodor Bueno, bueno, es que de pronto vas a una reunión Y te das cuenta que la gente no tiene lenguaje Y, y, y, y quieres debatir sobre un tema No, no están informados No hay lenguaje, no hay profundidad de análisis y eh, eh, tus regresas regresas con una pues con una suerte de, de, de pasmo náusico existencial y, y, y, y terminamos rebotados como una canica en una caja de zapatos a enriquecer el alma con la gran literatura. En este caso con el delirante dramatismo de la literatura rusa oiga y luego ves el celular otra vez Y te enteras que acaban de correr a, a los periodistas Álvaro Delgado, Alejandro Paez Varela Que fueron los que encueraron al payaso sicario por encargo Broso, alias Alfonso Trujillo, Raúl Trujillo, no sé qué los corrieron de esa plataforma, la actuaba digital, de ese tamaño está la grosería en estos días. Me encantó, me encantó esa expresión de Páez Barrera cuando dijo, no, preferimos irnos a la banqueta. ...y transmitir desde un celular y con un foco. Ah, ja, ja, ja. Señores periodistas, bienvenidos al underground de la libertad de expresión. Esto es La Ventana de Caín. Y yo soy, yo soy La Ventana Rusa de Caín. Y yo soy Roberto Guillén. y con formal conversación novio para las fiestas y futuro poseedor cuando la sub aprieta está ahora y me preguntas qué es lo que soy para el sistema todo eso para el sistema todo eso para ti solo soy Sólo soy yo. ¿Y con qué fin da esta dialéctica en historia para que ir al paraíso estando muerto para que alcanzar la gloria estando vivo si la gloria está muy lejos de este huerto todos juntos afirman los que saben de distancias Llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo el sufrimiento, soportable nada más en el olvido. Que cantaba buscando algún sediento Para echarle encima su vaso vacío Yo no sé Hasta dónde se resiente lo oído Pues saberlo es simplemente estar ya muerto Seguiré siempre cantando lo prohibido Y gozando de los frutos gloria está muy lejos de este muerto vivía de puras promesas agotando todo lo que es la ilusión así Na va el reló. sobre això separar-se Poder enseñarte que de pasión en pasión dormida te has de seguir quedando y sin mayor tentación que no es jugar al deseo que no es jugar al deseo sino aprender a jugarlo como poder avisarte que a veces una sonrisa se muere y pide la vida que a vegades duele la vida por sin perfeccio ajudar a callar-me que el coratge de amar no era para entretenerte menos para entrellevarte que no hi canció més letal que no hi canció més letal que la que queda pendiente. ¿Cómo decirte que ayer me abriste las ganas con toda intención? el sudor lo que alimenta será también Senca que el miedo no se inventa el hambre es también un sentimiento que pan que está en la mesa tan intenso como el odio tan curar como el amor claro el pan no procederá cuando se siente no se puede ocurrir Without para saber que todo está resuelto que todo olvido es más olvido en tus sonrisas ustedes son lo que has pensado mataste el tiempo por la dama del amor equidistrado Voy mirando tus zapatos y tu encendedor Voy oliendo el perfume de tu corazón i me acuerdo del origen de la vida. Comple, mire, satisfaga sus deseos de ser quien, en la vida siempre todo le sale muy bien. Vea esta pintura, señorita, se la pone en la cara con cuidado, y en un mes usted queda con garantía el payaso para boda más solicitado. Comple, mire, satisfaga sus deseos de ser quien, en la vida siempre todo le sale muy bien. La chacha que le muestro el anuncio, será su esclava y usted estará jurado. Compre, no tenga, mire, tenga, satisfaga tenga, sus deseos desde el en la vida siempre todo le salemos.